Estamos hablando con Mauricio Abrizuela, secretario general de SOEPU. Este día jueves se anunciaron despidos en la planta de Dau en Puerto General San Martín. Mauricio, contanos la situación. Bueno, un poco realmente inesperado. Hoy teníamos una reunión de, de rutina con, con la empresa, va, de rutina porque estábamos negociando otros temas de de un premio anual y bueno, nos aparecen con esta lamentable noticia que, que plantean que viene una reestructuración a nivel nacional de lo que es Dowdupon y que prescindían de 22 compañeros de, de mantenimiento. Eh, así que realmente lamentable, creo que es preocuparte la situación que está pasando y bueno, me parece que muestra una vez más el desprecio que tiene hacia los trabajadores de un día para otro de y sin, sin mesa de negociación ni nada por el estilo Estos 22 trabajadores eh, son parte de la planta de DAUS, son parte de empresas tercerizadas, ¿cómo es? Son convencionados hoy están con empresas tercerizadas, pero son convencionados ya hace más de tres años que, que han pasado el convenio y bueno, son compañeros que tienen entre 15 años promedio adentro de la empresa La justificación eh, por reestructuración, ¿por qué se dejaría de, de prescindir de estos compañeros? Reestructuración, tienen que bajar costos, eh, que no somos competitivos con, con países como, como Brasil o Colombia y que tienen que bajar costos, que le exigen bajar costos desde arriba para, para ser un poco más competitivo. Creo que con la devolución del 40% de los salarios no, no le alcanzó. Cómo se explica esto en el contexto de lo que está pasando en otras fábricas, en otros rincones del país. No es un hecho aislado, o ustedes lo ven así al menos. No, no, no, por supuesto que esto no es un hecho aislado, me parece que aquí hay un, una clara política del gobierno ajustando en el Estado y los privados ajustando en cada en cada sector, me parece que esto eh el árbol largo no lo puede tapar, vos que esto es así, eh, no solamente eso, sino que vienen a ofrecer eh, un seguro de desempleo por un año eh, y que el 50% lo banca el gobierno así que realmente el gobierno invierte la plata para para ayudar a los empresarios en los despidos y no para en los famosos repro o algo de que nos tenían acostumbrado para que la producción siga y las empresas sigan manteniendo la fuente de trabajo, me parece que es una política clara que los trabajadores y todo el pueblo la tienen que entender. ¿Cuál va a ser el plan de lucha del sindicato? Nosotros, a partir de hoy a las cero, arrancamos eh, el paro eh, en todas las plantas. Bueno, algunas arrancaron antes, pero por una cuestión de, de producción, de, de parar las máquinas ordenadamente, eh, empezó a las cero horas. Mañana a las nueve de la mañana haremos una asamblea en la puerta de, de la fábrica y decidiremos los, los pasos a seguir. Pero bueno, el, el paro... Dentro de, de las fábricas ya está, pero bueno, cada uno cuidando su puesto de trabajo y que la planta empiece a parar lo más ordenado posible. ¿El paro va a ser en Dow, también en otras fábricas? Por ahora es en DAO, Creemos que, que tenemos que tratar de, de quemar toda la distancia ahí. Y bueno, seguramente esto ya se tiró en el confederal de la CGT y, y esperemos tener el respaldo y, y no permitir un, un solo puesto más una pérdida de puestos de trabajo en este, con la industria que ya viene golpeado. Estas, estas fuentes de trabajo que se anunciaron hoy que, que, ten, que iban a ser despedidas, eh, ¿es, ¿puede ser el inicio de, de algo más grande si, si no se pueden plantar de, de una manera firme? Yo no tengo dudas. Esto no cierra acá nomás ni termina acá nomás. La empresa, entre líneas No a nosotros, no al sindicato, pero bueno, con los amedrentamientos adentro, dijo que, que esto era el inicio, si no, si no aceptaban, esto era el inicio de, de, un, de un plan de, de reestructuración mucho más grande. Así que bueno, eh, creo que tenemos que estar firmes en ese sentido, y bueno, el comunismo el mexicano, de ver, se antojan, y creo que los empresarios, si le dan, le dan un mensaje de que pueden despedir gente, seguramente. Se va, se va a viralizar en, en el resto de las empresas, hay muchas empresas con complicaciones pero bueno, como siempre decimos nosotros no podemos hacer la variable de ajuste